Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Hemos dejado sonar bastante la sintonía. Para que puedas escuchar ese fantástico Vigilante que ya tocaba, ¿eh? ya tocaba Vigilante. Después de un larguísimo tiempo... ...sin hacer el programa, volvemos a hacer la 102 edición... ...hoy viernes 15 de noviembre en total directo... ...en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid... ...y en www.ondalatina.com.es... ...desde cualquier parte del mundo. Como decíamos, la 102, ya sabes que ahora es un vigilante más itinerante... ...de vez en cuando lo hacemos... ...a puntito a cumplir tres años el día 26 de noviembre... ...en esta nueva etapa... ...ya sabes que lo hacíamos allá a finales de los 80... ...hasta el 94 95... ...no sé exactamente... ...cuando hacíamos ese programa... ...y en la vuelta ya llevamos tres añitos... ...eso sí, antes lo hacíamos todas las semanas... ...y a partir de este mes de septiembre... ...por motivos laborales... ...nos es imposible y bueno... ...pues lo hacemos cuando podemos... ...como por ejemplo hoy... ...eso sí, te vamos a dar doble ración... ...estaremos 150 minutos... ...poniendo lo mejor de la música Ori West Coast... ...sin duda aquí en Vigilante. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos escribe... ...y la verdad es que bueno, en algún momento hasta nos hemos planteado dejarlo... ...pero es, eh, es imposible, nos escribís, nos escribís, no volvéis a escribir... ...uno me regañan, el otro me dice que bueno, no puede vivir sin escuchar Vigilante... ...hay que recuperar antiguos programas también, eh... Que yo creo que muchos te los has dejado Y en iVox eh, tienes todos i o o x Tienes absolutamente todas las ediciones de Vigilante Y bueno, pues cuando no estemos Recupera alguna de ellas y bueno, ya te digo, mucha gente nos dice Que bueno, le falta algo todas las semanas Pero bueno Por eso estamos aquí, sin duda Si no lo hubiéramos dejado yo creo que todavía en este mes de noviembre intentaremos hacer otro. No fue imposible hace un par de semanas venir o al siguiente viernes. Pues bueno, teníamos una voz que mejor no hacerlo. Total, aquí estamos ya recuperados totalmente a darte Tu ración de Auri West Coast en Vigilante. Y bueno, además decirte que hoy... Hoy tendremos bastantes novedades, eh, claro, hay cosas acumuladas, cosas fuera de lo común, como siempre intentamos ponerte. Y bueno, te estrenaremos el nuevo álbum de Boston, te estrenaremos el nuevo álbum de Angélica, te estrenaremos un nuevo tema de los italianos Fatbox, te estrenaremos un nuevo tema de Stay Dolls. Y bueno, alguna cosa más hay red también un disco que me ha encantado Mar de Huescos. Y bueno, esta tarde te presentaremos bastante novedades al mar de clásicos y también una nueva sección eh, Conexión Viri. El blog de Viri ahora wordpress.wordpress eh, WordPress, nos unimos, nos fusionamos. Y bueno, durante todas las ediciones que sea posible tendremos un apartado para él para Viri, nuestro amigo Viri. Que bueno, pues nos elegirá un tema nos dará noticias, eh, bueno, nos dirá cuál el disco que consigue de la semana o de o de la edición que hagamos, etcétera, etcétera. Y de momento lo haremos nosotros, lo vamos a leer, no lo ha escrito él, por supuesto, pero lo vamos a leer nosotros porque de momento no lo hemos convencido de que salga en antena. Bueno, yo creo que hay que darle un poquito de caña por ahí y que salga en antena nuestro amigo Viri, que lo que queremos. Pero bueno, de momento hoy esa esa nueva sección llamada Conexión Viri la vamos a hacer nosotros, la vamos a leer nosotros, durante estos 150 minutos. Yo pienso que allá a las 5 y media haremos esa sección. Y por supuesto, a darte tu ración de auro y huescos en esta tarde de viernes. Total directo, son las 4 y 40 de la tarde. Aquí ahora da comienzo vigilante. Pues muy bien, hasta ahí teníamos a Alison Avenue, este I Will eh, Waiting, ese tema que se incluye en el álbum de 2011, ese Change de, como digo, de los suecos Alison Avenue. Con él hemos comenzado la edición 102 de Vigilante y vamos a ir ya con novedades, porque la verdad es que tenemos unas cuantas y queremos intentar ponerte todo esta tarde. Eh, vamos a comenzar con la con el nuevo álbum eh, Sirve de Angélica, este nuevo disco que bueno va a salir próximamente, todavía le queda un poquito, pero bueno, nosotros ya lo tenemos para ti, Riding of The Stone es el tema que hemos elegido para presentarte este nuevo álbum de Angélica. Sí, suena el nuevo álbum de, de Angélica, este cirpe, este disco que, como te digo, le queda un poquito todavía por salir, si nos da tiempo algún tema más eh, luego durante la tarde. Estos 150 minutos, hoy van a ser 150 minutos de Vigilante, de este Vigilante itinerante que como digo, también presentaremos la nueva sección de Viri, Viri Wordpress, que se ha fusionado con Vigilante, como no, nuestro gran amigo Viri, y bueno, pues luego tendremos algunas noticias que no, nos va a ofrecer él. Vamos a ir a un disco que hay que recordar. Eh, hoy, como bueno, hacemos el programa cada cierto tiempo y tardamos tanto, pues bueno, nos apetece, ya sabes que hay discos que de vez en cuando hay que recordar, y bueno, pues esta tarde nos hemos traído unos cuantos eh? discos que, que bueno pues apetece recordar y que no se queden en el olvido y aunque bueno han sonado ya en algunas ocasiones en vigilante eh, aunque escojamos otro tema pues nos apetece mucho rescatar como por ejemplo este grace in hollywood ese álbum que sacaba network y que tenía temazos como este signo maravilla! Los Networks uh, sonando en Vigilante. Y bueno, nos co estaban comentando ahora en Facebook sobre Angélica. No, es el debut de esta chica sueca llamada Angélica. Este sirve, este álbum, es, eh, ya es la vocalista de The Murder of My Suite. Eh, y bueno, pues este es su álbum de debut. No confundir con los otros Angélica, como están comentando. Y bueno, luego si podemos, pondremos otro tema de ella... Y ahora sonaba Network. Vamos a ir al año 88 con otro álbum de debut de, de los americanos South. Eh, también no confundir que también hay otros South. Eh, estos son los aún más conocidos. Eh, vamos con ese primer álbum, aquel debut, aquel I'd Want to Be Long, Y el tema que precisamente abría ese disco del año 88, Never Stopped. Bueno, pues sí, nos pilló el tema de South directamente. Esta, este dúo formado por Chutkin y Ken Tamplin eh, que, bueno, pues acaba este primer álbum, como te decíamos antes, en el año 88. Vamos a continuar. Eh, ya sabes que al principio comenzamos con un poquito más hard, luego ya vamos suavizando, un poquito más de Ahor, un poquito más de west pero bueno. Eh, ahora vamos a seguir con otro... rescatando otro disco que, bueno, pues estaba mirando y como siempre con los CDs, pues no vemos nada. <risa> Me parece que las gafas eh, nos van tocando ya y vamos a ver si lo vemos ahora después. El tema se llama el el Ángel habría este disco de Billo says when you are the box in my city and the how is hard to see that i should never look into those eyes and that long for you realized that I'd never come back and when the war was over they brought you my buddy in a sack but I was already too far gone when they put me in the grave so I I didn't hear you weeping the free words you tried to say <laughs> Little Angeline hasta ahí yo, eh, del año 91 es este álbum que se llama como ellos mismos vamos a continuar eh, en Vigilante con una petición eh, como no, no, la petición de nuestro amigo Fernando, como casi siempre que hacemos ediciones, eh, bueno pues esta semana nos pedía, bueno esta semana o cuando no lo pedía, porque lo pedía hace bastante nos pedía este tema de saga del álbum Wildest Dream, aquel álbum que salía en 1987, la banda de Michael Schaller y los hermanos Crichton que bueno pues tenía un temazo ya sabes que bueno, tiene una larga carrera más tirando a rollo progresivo, pero bueno de vez en cuando se marcaban temazos como este Only Time Will Tell de Saga. temazo, sin duda, de Saga Only Time Will Tell, la verdad es que hacía muchísimo, no lo escuchábamos aquí dando botes con este temazo de, de Saga. Vamos a continuar, ahora toca peticiones, eh, hay novedades eh, ahora de peticiones, la verdad es que, bueno, al final vamos a aparecer un poco cadena de alguno de esto pero no, no es el rollo, la verdad es que intentamos siempre poneros las canciones que nos pedís, estamos encantados de ellos, y bueno, pues, nuestro además por partida doble, eh, nuestros grandes amigos, live y Alfonso, nos pedían el tema de Tim, fijan, están when you're gonna stand up straight waiting for your back to play. always gonna bear the weight it's trying to make a stay innocent just the same and you know you're gonna Estén, Tim Fijan, en aquel Full Contact, uno de los imprescindibles, sin duda, dentro de, de nuestra música. Vamos a continuar, esto siguiente no será una petición, eh, pero bueno, pues alguien como nuestro amigo José Antonio de Ciudad Real nos pedía, bueno, no nos pedía, nos recordaba este disco y la verdad es que sin dudarlo lo hemos rescatado <risa> echando leche porque la verdad es que se nos había ido un poco al olvido este disco eh, de Dix Van Lier, un personaje holandés que tiene una larga carrera, eh, cuidado, eh, tiene de todo, eh, no, no liéis porque, bueno, el tema que vas a escuchar es una pasada eh, y alguno más pues, que hay en este álbum, prácticamente un álbum bastante bastante interesante, eh, pero, bueno, tiene, tiene de todo, porque, bueno, él eh, pues es cantante, toca la flauta, eh, bueno, hace cosas más jazz, hace cosas más progresivas, o sea, tiene una larga carrera, pero este álbum, que salía en el año 87, llamado I had myself for loving you, y el tema que daba título a este a este álbum, aparte de otros muchos que también estaban muy bien, eh, creo que te van a gustar. Él se llama Van Leer. Nada, hasta ahí Van Lier, eh, va a estar echar, echar, echando humo hasta la internet ahora mismo porque la verdad es que es un temazo. Eh, pero bueno, tiene grandes temas y podemos en las siguientes ediciones, te pondremos algún tema más de este holandés, repito, llamado Van leer con v, v, a n l e e r Ese es el nombre de, de Van leer y bueno, pues... Eh escuchamos ese temazo. Vamos a continuar eh, con una banda que la verdad es que me da una alegría siempre que la escucho, una felicidad inmensa, una de mis bandas favoritas, eh, un, bueno no sé, sí, evidentemente es Ahor pero bueno, es una banda que siempre hace unas mezclas ahí que, que bueno, me ha siempre la atención y muchas de las bandas australianas estamos hablando de Southerson, eh, muchas de las bandas australianas siempre, siempre tienen algo que, que a mí personalmente me llena bastante y estos son uno de ellos eh, recuerdo todavía cuando salía este debut de Southerson, ese álbum del año 90 y bueno pues una banda añorada yo creo que esta gente eh, podría sacar algo ya que se están animando tantas bandas antiguas hasta los boston que tienen más años ya que, que la leche siguen eh, se han juntado y han vuelto a hacer algo pues bueno pues no no estaría mal que esta banda southerson una banda que me encanta sobre bien a juntar primer álbum mil doscientos noventa hard in danger no i stood outside the circle, right outside ¡Maldiosos, eh, Southerzons! Banda australiana, como digo, que bueno, pues cuenta con tres álbumes eh, que bueno, pues la verdad es que son auténticas joyas, sobre todo a mí este primero me gusta, pero mucho, mucho. Vamos a ir, eh, vamos a seguir, vamos a ir con otra novedad, eh, ya sonaba Angélica anteriormente ahora vamos a ir con lo nuevo de Fabbox, realmente solo es una canción de momento. Eh, esperando, ya sabes que sacaron la banda del dúo italiano que sacaba Hace un par de años, creo Yo creo que cuando comenzamos esta nueva andadura En Vigilante, hace 2010, pienso eh, Sacaban un álbum y bueno Pues ahora, de momento han sacado una canción eh, Próximamente Supongo que habrá un disco Y bueno, pues es una banda que a nosotros nos gustó en su momento Este dúo italiano Y bueno, pues eh, el tema se llama Running Up the, That Hill Es el nuevo tema de Que esténamos hoy en Vigilante en exclusiva de Fabbox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 Así suena lo nuevo de Fatbox, del dúo italiano Fatbox, eh, suenando en Vigilante. Y bueno, vamos a ir ya con la, con la sección de nuestro amigo Viri, que como te digo, pues bueno, hoy lo vamos a leer, va a ser algo cortito, porque bueno, no... Mucho tema pero bueno eh, ya en próximas ediciones vamos a ver si le convencemos un poco entre todos para que bueno por lo menos salga en antena evidentemente no es de, de madrid por tanto tendrá que ser vía telefónica pero vamos a intentar que convencerle que sea el mismo el que el que haga esta sección esta sección que hemos de, decidido llamar conexión vid y esta fusión pero bueno ahora te contamos vamos con su sintonía <música> Antonio Saylor, amigo Viri y bueno, esta será su sintonía como digo, para esta sección que hemos denominado Conexión Viri y bueno, nos acompañará en todas las ediciones al menos eso creemos Bueno, en la fusión del eh, blog de Viri, un, un blog que se ha convertido sin duda en referente en internet eh, en cuanto al rock melódico, Viri Ahor, con v, viriaor.wordpress, eh, ahí puedes encontrar, Polone, en el buscador de Google, noticias al día, críticas, eh, crónicas de concierto, etcétera, etcétera. Eso es lo que te ofrece el blog de Viri, Viri Ahor Y que bueno, las dos subes nos hemos juntado, ¿eh? Vigilante y Viri. Y bueno, lo dicho. Vamos a tener una sección eh, prácticamente fija. Es de conexión Viri en Vigilante. Y bueno, él eh, durante este espacio, esta sección, eh, vamos a hacer, bueno, primero vamos a darte unas cuantas noticias cosas muy puntuales. También te hablaremos de algún concierto que hay previsto. Te recomendará un álbum de la semana, lo que él considera. Y por último, elegirá una canción eh, todas las ediciones, todas los con todas las conexiones en Biri. Una canción elegida por él, que nosotros vamos a leer exactamente lo que ha puesto él. Y bueno, en cuanto a noticias, nos dice que Stan Busch, a través de su perfil de Twitter, lanzará su nuevo y duodécimo álbum, The Ultimate, para el 15 de diciembre. También nos dice que World of Art ya tiene casi listo su tercer álbum en estudio y se llamará Pies, eh, Pies of War, que Será editado de, de, de nuevo por el sello Frontier Records a finales de este 2013 también, o se nos prepara un mes de diciembre calentito. Y también se me dice que ya se conocen algunos temas eh, como Time You Let Go, Éxito Potencial y que presentaron en el último Five Fest, Who Died, uh, You Sleep Last Night o Hold On To Love. Son títulos de lo que será el nuevo álbum de World of Art a finales de este año para Frontiers también nos dice con esta frase front the Fire vuelve a la escena musical nos hemos reunido para grabar nuestro siguiente álbum gracias a todos los que han mantenido a la banda en su corazón durante todos estos años próximamente más detalle de todo esto decía front the Fire la verdad es que un notición y deseando escuchar ese segundo disco de front the Fire viendo la estela que dio el disco que sacaban en los 90. También nos dice que Will Rose están trabajando en su tercer en el disco previsto. Sigue un acuerdo con las discográficas para marzo abril del 2014 y que Andy Rock está ya está mezclando temas. Nos dice que seguí atentos a Vigilante y a Videor porque hay detalles que se darán a conocer más adelante, el mismo Chris y lo va nos contó. Lo okay, sí, ya te habíamos adelantado que el cantante seguirá siendo David Antonio sailor el que está debajo de nuestras palabras, casi nada. Eso en cuanto a noticias así un poquito más frescas, tampoco queremos eh, llenarte de noticias, un poco cosas muy puntuales, como has visto. Stambush, Goa, From the Fire, Will Rose… Y luego cada edición nos va a recomendar un disco… Y esta semana, desde Veera Hour Wordpress nos recomiendan el álbum de David Antonio Saylor, Kiss of Judas. Probablemente el su número uno de este año, para Viri. El ahora está hecho sutileza y conducido por la voz tan especial de David. No lo dejéis pasar. Comparto bastante. Un disco impresionante, el de David Antonio Saylor. Por último nos habla de algunos conciertos, nos dice agenda de conciertos, una fecha para recordar por todos, según Indigo Balboa ha dado a conocer, en Madrid tendrá lugar un acontecimiento único para los amantes del Ahor de los 80, el 14 de diciembre sábado en la Sala Arena, tendremos al legendario Robert Tipper que actuará con sus mejores temas en una noche de Ahor de verdad. ...y que Índico también presentará su Carmalion en vivo... ...Sala Arena, Antigua Heineken, en Madrid 20 euros... ...anticipada de 25 en taquilla, 14 de diciembre. Luego nosotros también te hablaremos de ese acústico... ...que pronto va a ser en Madrid. Pero bueno, eso luego te lo contaremos nosotros... ...este es el espacio Conexión Viri dentro de Vigilante... Y como te digo, a ver si convencemos que sea el mismo el que te cuente todo esto. Y estamos encantados. Su web, viriaor.wordpress, referente del rock melódico. ¿Iba a decir España? Pues no. En Europa y en el mundo, porque la verdad es que tiene muchos seguidores ese blog de Viri. Y bueno, aparte de un gran blog, un gran amigo como él, nos unimos las dos subes. ...en esta Conexión Viri... ...aquí en Vigilante. Y bueno, por último, dentro de eso... ...de esa Conexión Viri... ...él nos cuenta que para intentar... Eh, ...no va a elegir un tema siempre, todas las semanas... ...un tema elegido por él, que nosotros vamos a poner evidentemente... ...que servirá para cerrar eh, esta... ...esta pequeña sección dentro de Vigilante... Bueno, él dice, según nos se escribe para intentar estar a la altura del programa, como es el más especializado en AOR y West Coast del país, no podía en el primer día fallar y por eso he elegido un tema muy a la línea en la línea de vigilante y que no es otro que Tom Kane y su Lady Blue de una compilación japonesa por el amor de a estos cantantes americanos llamado Tatsuro y en una entrega de, de dos volúmenes eh, titulados Son From LA Uno y dos, donde aparecen artistas como Bill Champlin, Joseph William o Tom Kane y muchos más. Hemos elegido esta canción. Espero que os guste tanto como a mí. Saludos. Y bueno, vamos a pasar a escuchar la canción que ha elegido Viri para cerrar este Conexión Viri de hoy en la edición 102 de Vigilante. Lady Blue, Satsuro, Song from in Dark spawn I wake up shaking. long Siempre me recordó este tema mucho a Chicago, este tema de, que venía incluido en el álbum de Rímedo, Love, de, de Lava. Y la verdad es que es un todo un temazo y bueno... So very special, everything that we would do. We had this feeling that we promised we would hold on to, me and you. Always together, always harmony. Is this forever? You were asking me said hold a rhythm bueno pues ahí teníamos alava como decía un tema muy el rollo Chicago es que creo que es una versión de Chicago ahora que me he quedado un poquito en blanco pero vamos, sí, sí, seguro es una versión de, de Chicago la que hacía lava vamos a ir eh, con eh, una sorpresa que hemos tenido este año bastante grata, te hablando de High Red, una nueva banda que bueno, pues ha sacado este álbum más rollo West Coast, este disco de, de High Red. Eh, I Got I Bad, es el tema que hemos elegido, el tema que abre el disco. Y la verdad es que es un disco que me tiene bastante bastante enganchado. El cantante me recuerda muchísimo muchísimo a Curtis Steyer, High Red. Another's like they did before And I don't party like I used to spend more time at home These arms are where you belong Well, since you came into my life My world turned upside down My hands are shaking at the moment that you come around Well, please excuse me if I'm coming on too strong These arms are where you belong Cause I got it bad help And you were all that and so much canción de high red eh, como te decía la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente este este álbum eh, que bueno pues eh, si nos da tiempo pondremos algún tema más todavía pero bueno eh, has podido comprobar como decía una voz eh, muy particular muy tipo carl cartis que es un personaje que a nosotros también nos gusta bastante Vamos a ir a recordar otro disco Otro disco que yo creo que ya ha sonado dos o tres veces Tal vez desde que comenzamos estos, En estos tres años te Estoy hablando de Ivan Neville, eh, el hijo de Aaron Neville It's my ancestors uh, call uh, See now, es el, el álbum Y bueno, pues un disco bastante complicado Bastante complicado de encontrar eh, Que bueno, pues nosotros por suerte lo tenemos Este álbum que se publicaba en el año 88 Y que bueno, pues la verdad Es que es una maravilla eh. Yo estaba, he estado estos días escuchándolo de nuevo Y bueno, pues eh, nos apetecía mucho rescatarlo de nuevo para ti, por pues si no te lo has perdido en alguna de las ediciones que habíamos puesto. Eh, escúchalo con atención. Iván Neville, Money Talks. pasta se gastaban en producir ¿Qué producción tenía este álbum de Iván Neville? Como digo, un disco recomendadísimo por Vigilante Un poco complicado conseguir, eso sí ¿eh? Pero bueno, eh, ahí lo tienes eh, Nosotros lo ponemos eh, Por suerte tenemos el original eh, Desde entonces, del año 88 Y es uno de los discos que, bueno, pues en su momento No gustó, tal, pero bueno, cuando lo hemos recatado Al cabo de los años eh, Bueno, pues es un disco imprescindible para mí Dentro de, mi, de mis... Eh, Vamos, de la, de la cantidad de millones de discos que tengo, este es uno de los eh, discos eh, que me, más me gusta y que, bueno, pues, no sé, me resulta me resulta distinto a todo. Vamos a continuar, eh, decirte, lo de Lava estaba ahí, que si sí, que si no, la verdad es que el tema suena totalmente a Chicago, pero yo diría eh, casi 100% que no es una no es una versión de Chicago, eh, como nos decían antes. Eh, decíamos antes, pero bueno eh, nos aseguraremos 100%, pero yo diría que no eh yo diría que no es una versión, simplemente que suena Chicago total y es que parece sí. una versión sinceramente, bueno, vamos a continuar en Vigilante, vamos con otra novedad vamos con el nuevo single, a ver si sacan de una vez un álbum, porque es que están todo el día con los singles y ya la verdad es que huelen un poco Stayed Dolls, eh, How I Of Life es el nuevo single eh, tercer single que, que ya tenemos estamos esperando que por fin publiquen el álbum de los eh, noruegos Stayed Dolls Thank you. Está ahí el nuevo single de City Dolls, eh, como decíamos, un álbum, eh, un single, perdón, el tercer single que tenemos ya después de, ya estrenamos hace no mucho ese cinco minutos a la fama y bueno, pues ahora este y bueno, si por fin ya sacan el disco o encuentran la discográfica porque la verdad es que se está haciendo de rogar. Vamos a continuar, eh, vamos a de nuevo al recuerdo, ¿no? vamos a hablar un Extraordinary live del año 92, eh, se llaman The Believers, una banda más eh, en rollo high-tech, eh, bueno, un poco mezclado. Y bueno, pues vamos a rescatar este Her, uh, Every Wall, uno de los temas que venía incluidos en este álbum de Pelibears. <risa> Hasta ahí, The Believers. Bueno, tenemos algún problema con, un, con este este CD. Vamos, no el CD, de Believers, sino con el aparato, que bueno, pues de vez en cuando nos suena un poquito más bajito. Pero bueno, ahí estamos. No podría ser de otra forma. Y bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir con un álbum del año 82. Ahora vamos al recuerdo, pero de los de verdad. Eh, Dara Sed eh, Sedaka es el, eh, el álbum, un álbum llamado In Your Girlfriend, eh, un disco que, como digo, salía del 82. Bueno, una, un cartel de músicos... Pero de flipar. Yo creo que no falta absolutamente ninguno. Luego luego te diremos quién sale, pero vamos, todo. David Foster, Michael Landau, Jeff Porcaro... Eh, pues, interminable la lista que acompañan en este álbum. Este álbum de Dara Sedaka, que bueno, la verdad es que es un disco... Oh, eh, eh, cuesta, ¿eh? Cuesta un poquito y bueno, pues salvamos algunos temas, como el que vamos a poner, por ejemplo, que daba título al álbum de este, de este álbum del año 82. Dara Sedaka. Ahí. impresionante la lista como te decíamos antes de steve lukater jay gray donde vi fosters jeff porcaro richard pace steve porcaro michael hondo bryan adam mike bear bill champlin acompañando a dar a acá yo creo que bueno supongo que algún rollo habría pero eh, es un disco que claro ves esos músicos y esperas que sea la, la releche y bueno pues no lo es a mi gusto eh, pero eh, por supuesto hay gusto para todos yo creo que es un disco a mí me cuesta a mí me cuesta un poquito asimilarlo Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir eh, a recordarte un concierto vamos a tener el día 14 de diciembre que trae nuestro amigo Índigo, nada más y nada menos que el americano Robert Tipper eh, ya sabes que se torció el concierto en la anterior ocasión que se iba a hacer por problemas con... bueno, iba a ser en agosto la verdad es que pienso que tanto Índigo como nosotros hemos salido beneficiados porque mucha gente se lo hubiera perdido y yo creo que ahora vas a tener una buena entrada en la Sala Génica en el día 14 de diciembre eh, tocará Índigo para abrir el concierto presentando su nuevo álbum Carmalion junto con gente como, como Alfonso Samos o gabi de, de de val o gente como pablo padilla también gente muy importante seguro que sorpresas nos traerá el amigo Ídico y posteriormente con nada más con muy buenos músicos haciendo versión eléctrica eh que por ahí había habido alguna tontería no no los temas buenos de, de, de robert Tipper eléctrico y sonando a tope eh, lo que nos vamos a encontrar ese día 14 en la sala geneken 20 euros en eh, anticipada Me parece que está en todos los lados, en, Ticket, en Ticketmaster, están por muchos sitios, incluso en, también en Sun Records. Y luego ya, pues bueno, 25 en taquilla si no, no te has podido comprar la entrada. Yo desde luego eh, creo que es una ocasión única para todos y no deberías perdértelo con temas como este que yo espero que suene. Bueno, de ahí tenemos a Robert Tipe, recuerda 14 de diciembre la Sala Heineken en Madrid, sábado y bueno lo puedes perder junto a Índico. Yo creo que va a ser uno de los conciertos del año. Eh, bueno, ha habido unos cuantos este año. ¿eh? Hemos tenido grandes conciertos, incluidos los que traemos Life for Hour. Y bueno, nosotros ya este año estamos retirados. Ya vamos a ver el año que viene lo que te traemos ya. Te iremos anunciando a ver qué, qué puede venir con Life for Hour. Vamos a continuar. Te vamos a recordar precisamente otro concierto. El día 29 de noviembre, Christian Hedgren eh, va a tocar en eh, la Fist Taver que está en la calle Gilaz, número 10 en Madrid por el Metro Bilbao. Es una taberna fantástica que, bueno, pues... Eh, según creó el dueño le gusta bastante la hora y bueno pues vamos a hacer van a hacer un concierto augustico christian hergren como digo el día 29 5 euros con consumición creo que es sí sí 5 euros con incluida consumición yo creo que merece la pena ir a darse una vuelta ese viernes 29 y bueno pues eh, precisamente el mismo christian te lo va a recordar hi this is christian hergren from the teander expression and the voice sweden The 29th of November, I'll be coming down to Madrid for an acoustic show, and I hope to see you there. Meanwhile, keep listening to El Vigilante. Masterpiece in the Dark, el tema que escuchamos de Zender Expression, como digo próximamente, tocando Christian Hedgen, uno de los cantantes junto a Goran Edman en este álbum de Zender Expression, para mí uno de los discos del año, es eh, sin duda, un discazo impresionante este de Zender, que bueno, pues... Eh... Muchas veces decimos, no, es que no sale nada, todos igual, front y tal. Bueno, pues hay cosas hay cosas como esto, como High Red, hay cosas realmente interesantes en el, en el mercado que, bueno, pues eh, están saliendo este año 2013 y la verdad es que, que bueno, pues eh, contentísimo. Yo la verdad es que este disco lo tengo machecado. 29 de noviembre, repito, en, la, en Fist Aver, que está en... Eh, Por la zona de Bilbao, en la calle Gilad, si quieres métete en el evento, que hay un evento en Facebook y lo buscas y ya sabes, 5 euros con consumición. 29 de noviembre a las 10 de la noche, parece ser, es cuando estará tocando en acústico, temas eh, Christian Hetke. Vamos a continuar en vigilante, nos vamos ahora al recuerdo al año 85 con el álbum de Banzan, eh recordamos aquel álbum que sí, bueno, creo que es del 85, lo he dicho así muy alegremente, creo que sí, creo que es del 85 el álbum de Banzan Sit Out uh, With Again, eh, repito Banzan is right puede ser tan bueno este tema de Invisible, de Bad Bernadar Invencible, cómo no, ese tema que aparecía en una película, la leyenda de Billie Jean, y bueno, pues que es un temazo de los que te, te pone en órbita. Vamos a continuar eh, con otra otra reducción que ha habido recientemente, el álbum de Michael Desbarres eh, bueno, está viendo muchas reediciones eh, ya sabes que nosotros somos un poco enemigos eh, aunque hay gente que nos regaña pero somos enemigos de poner lo que está eh, donde todo el mundo sabemos, donde todo el mundo se descarga, eh, pues chicos, ya lo escuchas ahí, intentamos darte otras cosas eh, para no poner lo de siempre vamos a ir, como digo, con este álbum que, que se ha sido reeditado de Michael Desbarres ese el Somebody Up There Likes Me que la verdad es que bueno pues es un disco no es un gran disco pero bueno tiene temas bastante interesantes como el que da título al álbum Pues hasta ahí, Michael Desbarres, eh, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Hoy mismo, como siempre decimos, subido a box Esta misma noche eh, tendrás el programa subido en box para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca, cuando más quieras. Eh, bueno Pues, eh, tienes esa oportunidad te recomiendo que te unas porque como ahora vigilante no es tan uh, tan constante eh, yo que disminuiría el playlist de, de vigilante porque te avisa y box cuando subimos un programa y bueno pues estaría bien yo pienso que puede ser una solución aparte de dropbox que por supuesto la gente unida en un dropbox ya se lo pasaremos también esta misma noche o mañana y eh, decirte que bueno yo te recomiendo que te viajes siempre te lo digo la aplicación del móvil la, la aplicación de box la bajas y bueno, pues ahí te le cuando tengas wifi te descargas el programa, eso sí, no, no lo hagas con 3G, te comes el 3G. Eh, cuando tengas wifi te lo descargas y ya queda en tu móvil como si fuera un eh, vamos, el reproductor no no come nada de, de internet ni nada, ni de 3G ni absolutamente nada. Entonces, yo creo que es interesante tanto que te unas a playlist y si quieres, bueno, pues escucharlo vía eh, smartphone, pues bueno, es pues una solución bastante práctica la de iVox. La de e eh, decirte, bueno, vamos a seguir, la verdad es que hoy eh, teníamos alguna novedad más, por ejemplo, mmm, tenemos la de Boston, me cuesta un poco, ¿eh? el, el disco nuevo de, de Boston me cuesta un poco bastante, eh, no sé si lo pondremos todavía o no, eh, tenemos ya el nuevo disco entero y la verdad es que es un, bueno, pues eh, evidentemente son Boston, pero yo creo que han querido demasiado sacar el sonido Boston y ya se han pasado pienso que que han buscado demasiado tal habrá gente que le encantará eh, sin duda a nosotros eh, personalmente nos ha nos ha defraudado un poco este nuevo álbum de, de boston lo que no nos va a defraudar estoy seguro francos mo que hay noticias de que en, en un futuro no muy lejano habrá disco de francos mo eh, Esperemos, porque bueno, muchas veces eh, con tanto Facebook y Twitter ponen la noticia, ahí se queda la noticia y luego pasa no sé cuánto tiempo y no sacan absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que eh, al final sí sacarán algo. Vamos a continuar con otra novedad. Eh, ahora vamos a ir una banda española, una banda española liderada por pausastre Sastre, ¿te a, a, a Un antiguo cantante de Gurú y bueno, pues que también con una carrera en Solitario, un cantante, la verdad es que bastante interesante, pausastre Sastre. Y bueno, pues tenemos tres temas de esta nueva banda llamada Now Ever, eh, una banda que, bueno, pues eh, además eh, con nuestro amigo Vidal, y eh, pues queremos presentártela, una banda muy en rollo Bon Jovi tal vez, pero que, que bueno, pues eh, por supuesto tiene su, su sitio aquí dentro de nosotros, dentro de Vigilante, porque han hecho temas bastante interesantes como este Hey Bro. fantástico paz inglés el tema que escuchábamos y anteriormente sonaba voodoo x eh, eh, y anteriormente pues ya te habíamos anunciado no no weber es lo que hemos escuchado repito no weber después voodoo x y a continuación eh, perdón villito más que me lo como villito más también y ahora paz inglés hemos hecho cuatro canciones seguidas y sin, sin mi voz Bueno, esto que suena bajo nuestra palabra lo de Boston Bueno, va a escucharlo un poquito por lo menos Este es uno de los temas que hemos salvado del nuevo álbum de Boston Vigilante ha llegado a su fin hoy Hemos hecho esos 150 minutos prometidos El día 26 cumplimos tres añitos en esta, nueva, en esta segunda etapa Y bueno, no sé si haremos algún especial La verdad que es un poco complejo para nosotros todo Ahora Por tema de trabajo, ya sabes que esto lo hacemos por pura diversión, placer, eh, porque nos gusta, no lo sé, por lo que tú quieras. Porque intentamos demostrar y enseñar la música que amamos, este Ahori West Coast. ¿Cuántos años escuchando Ahori West Coast? Y que cerrado soy, eh, que es que no me salgo de ahí. Pero bueno, lo que me gusta... Tengo tanto por escuchar Que prefiero no meterme en otras músicas Porque si no Creo que voy a dejarme cosas por el camino Y prefiero que no sea así Y no es lo que Hacemos un programa porque sea Ori West Coast Es que es lo que escuchamos eh. normalmente No escuchamos otra cosa Bueno, algún toque de rock melódico también Incluso en el otro extremo También estamos de vez en cuando pero bueno, intento sobre todo escuchar a y West Coast, que es lo que me agrada y trasladar mis gustos aquí a este programa en su 102 edición ya que es Vigilante bueno, lo dicho, gracias por estar ahí espero que la selección que hemos tenido hoy te haya gustado, al menos siempre lo intentamos Hoy mismo, subido a iVox e para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras, Stor, 150 minutos. Además, yo creo, si todo sale como tiene que salir, porque todo es nuevo lo que estoy ahora mismo haciendo hoy. Estará subido en iVox, e además, es una calidad tremenda, ¿eh? Ya lo verás. notas unido, únete a nuestro playlist en e-box e eh, porque te avisará cuando subamos el programa intentaremos hacer eh, dos o tres ediciones antes de Navidad, por lo menos dos seguro y una lo más cercano posible a nuestro aniversario el 26 de noviembre de todas maneras nos veremos seguro en Robert Tipper creo que también en Christian Helgen eh. que ganar del concierto de Tipper, de verdad. Y oye, no me pidáis a mí, me piden a mí acreditaciones. Yo no traigo a Robert Tipper ni Life for Out, lo trae Índigo Balboa, ¿eh? Bueno, lo dicho, gracias por estar ahí estos 150 minutos, dos horas y media de mejor, la mejor música Ori West Coast, que te puedes encontrar en el dial aquí en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la fm y en 3ww www.ondalatina.com.es. Nos despedimos con el componente de Eagles, Glenn Frey. Además, precisamente ahora estamos hablando de Will Champlin, porque precisamente Will Champlin, el hijo de Will Champlin, está acompañando a Glenn Frey en algunas ocasiones, en algunos directos. Y bueno, pues nos vamos a despedir con, con él, con Glenn Frey, ese álbum llamado The Strange Weather, eh, que sacaba... Bueno, no lo veo, como siempre, allá por el 90, 90 y algo, eh, este álbum, y nos vamos a despedir con un temazo, un temazo que tiene un saxo increíble. El tema se llama... Eh, vamos a ver si lo encontramos, sí. I Have a Good Mind como te digo, de Glenn Frey. Hasta dentro de muy poquito tiempo en este vigilante itinerante. Hasta pronto. Chao.